Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación que se está viviendo en la provincia de Jujuy porque los trabajadores del Ingenio Ledesma, que fueron reprimidos salvajemente la semana pasada, mantienen protestas, ellos están reclamando importante aumento salarial. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Rafael Vargas, que es el secretario general del gremio que agrupa a los trabajadores del Ingenio. Hola Rafael, Pepe Frutos desde el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los saluda ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Muchas gracias por atendernos, Rafael. ¿Cuál es la situación? Ustedes desde desde antes de la represión estaban realizando un reclamo. que ¿Cuál es? Bueno, estamos en el marco de una negociación paritaria por salario y condiciones de trabajo. Venimos agotando todos los plazos legales de conciliación obligatoria para, bueno, reclamarnos al justo, que en este caso tiene que ver con 16.363 pesos. Que es el salario de de referencias que ha firmado acá a menos de de cien kilómetros es uno de los ingenios más chicos de de salta, así es que bueno estamos discutiendo con la empresa, un salario que ya se viene pagando hace dos meses eh como le, le repito y recalcó siempre con uno de los ingenios más chicos de de sala con una producción que nada tiene que ver con la empresa que demás y bueno este no puede ser que el ingenio más grande del país pretenda pagar los salarios más bajos de Salta y Jujuy. Y están negociando, ¿verdad?, este tema. O sea, la empresa no no, no, no acepta darles este aumento, pero están negociando todavía. Sí, estamos negociando, pero aparentemente, después de la represión, eh, luego de seguir estando, ya en nuestro a partir de hoy, séptimo día, haciendo reclamo al costado de la ruta Siguen sin aparecer los números, por eso es que por allí no entendemos la, la postura por parte de la empresa, teniendo en cuenta que la actividad eh, tiene previsto en este año que el precio del azúcar aumente en un 80%, Ledesma fabrica bioetanol, eh, se le ha incrementado la producción un 35% y el precio del bioetanol de junio a junio, según el Ministerio de Energía, ha crecido un 70,35% del precio los problemas de Brasil han producido que se pueda exportar en como no no se venía haciendo y si tenemos que sumarle las políticas a nivel nacional podemos observar que eh, se le han hecho la quita de de los pagos de, de retención en la agroindustria el precio del dólar bueno hay un montón de factores que la empresa hoy tiene como beneficio Y en esta negociación se ha encargado la empresa de aducir que tiene problemas económicos, que hay crisis. Entonces, para nosotros en este contexto en donde la actividad está mucho más que bien y pretenden hacernos eh, cobrar un salario más bajo que, que un ingenio pequeño, lo, lo condice con lo que verdaderamente hoy nosotros... Y ya no solamente los azucarieros, sino todos los argentinos tenemos, eh, con estos impuestazos, con el valor de la canasta familiar, bueno con los verdaderos problemas que tienen los trabajadores. Rafael, eh, ¿de cuánto es el salario que ustedes perciben ahora? Bueno, nosotros eh, <coughs> estamos cobrando, sin el sin el reajuste, 10.150. Eh, 60 en este, la primera categoría, en, la, la, en el básico, y en los 12.700 en la tira final. ¿Y ustedes eh, por qué creen que Ledesma está en esta postura tan irreductible, tan inflexible, de no querer darles el aumento? Bueno, entendemos que siempre se manejó la empresa de esta forma, el reclamo lo hacemos todos los años, a través de media de esfuerzo, no la primera vez. Por lo menos a partir de desde el de 2011 que hemos recuperado el sindicato porque prácticamente de la época de la dictadura militar hasta como le digo hace un paso, unos cuantos años atrás, siempre ha tenido sindicatos amigos, sindicatos que le han cuidado los intereses a la empresa y bueno, y a partir de hace unos años hemos venido manifestándonos abiertamente contra la forma en que la empresa <coughs> eh, ha venido pagando los salarios, ha venido sin avanzar sobre las condiciones de trabajo. Eh, tenemos muchísimos reclamos con respecto a las condiciones de trabajo y queremos alcanzar lo que en ingenios más chicos de Salta y Jujuy se ha conseguido Con respecto a los premios, con respecto a higiene y seguridad, con respecto a la parte social, eh, nos queda mucho para alcanzar a, a ingenios como Río Grande, San Isidro, El Tabacal. es más este monstruo económico que tenemos eh, más grande dentro de la actividad azucarera, hasta ahora tiene los salarios más bajos de y jujuy las condiciones de trabajo siguen siendo... <coughs> eh, ...un trabajo que tenemos que hacer para nivelarnos con... ...el resto de los ingenios acá en el norte... ...y esto es un trabajo que la empresa se encarga durante todo el año de... decirnos a todos, no, no, no... ...y es que ha producido esto... Eh, ...la manifestación de la gente... ...como lo viene haciendo durante... ...hace unos años... ...en las medidas de fuerza y que en esta oportunidad... La empresa se ha encargado de de reprimir a través de la fuerza policial eh para no no poder al mejorar la oferta salarial y de condiciones de trabajo. Rafael, ¿cuánta gente trabaja en el Ingenio Ledesma? En la actividad azucarera, en Ledesma, la actividad azucarera porque Ledesma acá tiene la papelera, la juguera, la fruta. eh En la actividad azucarera son 4.400 trabajadores. En comparación con el Ingenio Ledesma, Estamos tomando de referencia el salario, allí tienen 600 trabajadores. Rafael, le eh, Ledesma eh, es, no es cualquier empresa, su propietario es Carlos Pedro Glaquier, alguien que ha tenido siempre mucho poder, que se ha vinculado siempre con los gobiernos y especialmente con la dictadura, incluso está acusado de haber participado en crímenes de la última dictadura. ¿Él sigue teniendo tanto poder? ¿Está envalentonado en estos con este nuevo gobierno, tanto en la provincia como a nivel nacional. ¿Ustedes cómo ven eso? Bueno, un claro ejemplo es que en el comienzo de la Zafra ha tenido la presencia del presidente Macri, coincidía también con la entrega de la vivienda número 1000. Por supuesto que esto, a los ojos de un trabajador común como nosotros, que es claro el respaldo que tiene por parte del gobierno nacional nivel, a nivel provincial bueno también lo descartamos nosotros lo que se ve que hay un acercamiento en las políticas que se aplican eh, derechos si no no creemos que se hubiese reprimido, pero lo que lo que vemos es que este pulpo económico siempre cuenta con el poder eh legislativo judicial. Nosotros acá, las presentaciones que hacemos en el Ministerio de Trabajo nunca prosperan, <coughs> las denuncias que se vienen haciendo tampoco. Sí hemos tenido suerte en solicitarle a juez, en el marco de los delitos de lesa humanidad que hoy tiene casualmente el dueño, que podamos constituirnos como querellantes. Y ahí hemos tenido, gracias a Dios, la suerte de que se nos ha dado la posibilidad de participar en las causas que tienen dueño, como la causa Leves, Bernat y Burgos, también conocida como La Noche del Apagón. Este sindicato eh, creo que ha dado allí claras señales y y muestra de cómo se maneja, cuál es el espíritu de, de funcionamiento que tiene la comisión directiva y que nada tenemos que hacer cuidándole los intereses a la empresa. Eh, Rafael, ¿y ahora cómo sigue el reclamo de ustedes? ¿Ahí siguen con esta protesta al costado de la ruta? Sí, seguimos, seguimos manifestándonos eh, y esta ma ahora durante la mañana tenemos eh, reunión con, con el Ministerio de Trabajo y nuevamente con la parte empresaria para ver si de una buena vez tienen la necesidad de hablar con los números que... En las diferencias que estamos viendo ya no pasa por la parte económica, por, por el dinero mismo, sino por sino por una situación de poder de que la empresa demuestre que sigue siendo poderosa y que los trabajadores organizados, unidos, eh, no, no pueden doblegar eh, esta posibilidad que tiene la, la empresa de demostrar como todos los años el, el poder que tiene. Rafael la, la última consulta es más que nada un, pedirte una una reflexión porque se están cumpliendo 40 años de, de la noche del apagón como trabajador nada menos que del del Ingenio Ledesma que es el poder económico, si se quiere una una expresión clara del poder económico de Jujuy y por supuesto de Ledesma que fue donde donde se produjo la noche del apagón. Le hago una apreciación personal en donde tendría que hacer cargo de de lo que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 y que bueno, cuando se ve acorralada, la verdad que que sobresale de cómo trata a sus trabajadores, que aparentemente también tiene que ver un muerto dentro de toda esta manifestación para poder recién actuar y no quedar a mal ante la sociedad, pero para nosotros sigue siendo una ledesma represora, una ledesma que no es solidaria con su gente y que bueno, mientras eso suceda nosotros tenemos que estar firmes cada vez más para para demostrarle que se acabó ese sindicato que le va a hacer la corte y va a negociar de rodillas. Nosotros vamos a seguir peleando en cada oportunidad que tengamos. Y bueno, es muy importante que todo esto que se está nacionalizando a partir de los videos y la noticia que tuvimos que que se tuvo por la represión que tuvimos los laburantes eh Bueno, nos permita a nosotros eh, seguir haciendo ver lo que lo que significa Ledesma en esta comunidad. Rafael Vargas, muchas gracias por este contacto con las radios comunitarias de Argentina. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Ahí hablamos con Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma.